Información aquí en la 88.9. Compartimos. Dinamarca convoca a un alto diplomático de Estados Unidos tras informes de interferencias en Groenlandia. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Rasmussen, convocó en el día de hoy a un alto diplomático estadounidense para tratar actos inaceptables de personas vinculadas con el presidente Donald Trump. Y hablando de Estados Unidos, el secretario Marcos, eh, eh, de Estados Unidos, Marcos Rubio... Afirmó que en una reunión que el gabinete de administración de Donald Trump eh, que por primera vez en la era moderna la nación norteamericana estará a la ofensiva contra los cárteles de la droga. Por primera vez en la era moderna estamos verdaderamente en la ofensiva con estos bombardeos, este veneno, veneno mortal en nuestras ciudades. Y eso es un esfuerzo en equipo, es lo que manifestó Rubio. El funcionario presumió que han construido una coalición internacional eh, contando con la cooperación eh, increíble. Así eh, pasó a nombrar algunos países de América Latina y el Caribe que se han sumado a la política de Donald Trump. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un comunicado en el día de ayer donde condenó duramente las declaraciones publicadas por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Según Itamaraty Katz, recurrió a groserías inaceptables al difundir en redes sociales una foto falsa del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, generada con inteligencia artificial, en medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países. Desde sus redes sociales, el ex canciller israelí publicó esta foto, que retrata a Lula como una marioneta del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en el mismo mensaje en el cual acusa al mandatario de Brasil de antisemita y Partidario de Jamás. Nacionales llaman a repudiar a Milei en Lomas de Zamora y decirle basta. En medio del escándalo corrupción que involucra a Karina Milei y a Eduardo Lule Menem, Javier Milei visitará hoy la Omas de Zamora en el marco de la campaña libertaria de cara a las legislativas bonaerense, un grupo de personas lo están eh, juntándose para decirle basta al presidente justicia accedió a un celular de Diego Espaguolo y halló mensajes borrados. Caso Coraza arranca el juicio contra el productor de corrupción de menores, quien era uno de los productores directivos de la casa más famosa del país. Gran hermano. Información provincial. El hijo del popular cantante fallecido, Leo Mattioli, va a juicio por atropellar y matar a una mujer. La Cámara de Apelaciones confirmó que Nicolás Mattioli irá a un juicio pese a las diversas presentaciones de parte del acusado. El día de mayo, el Ministerio Público de la Acusación Provincial informó a la jueza María Celeste Monitini que se, hubo rechazo en cuanto a un pedido de suspensión del juicio para el músico de 32 años y ahora, pese a las diversas presentaciones por parte del acusado, se volvió a ratificar que irá a juicio oral. La jueza de la Cámara de Apelaciones, Marta Fe Fe Feijó, eh, Marta Feijo eh, confirmó que la negativa a la aprobación fue fundada de manera correcta con Miniti... ...y eh, en primera instancia por lo que mantuvo la decisión de resolver el caso en un juicio oral y público... ...por el delito de homicidio culposo. Y destacaron desde este medio que durante todo este proceso el cantante intentó evitar llegar a debate abonando una suma de 10 millones de pesos como reparación. Pero la jueza lo rechazó al, conceder, eh, al, al considerarlo inapropiado, improcedente e innecesario. Otra realiza una manifestación en el centro santafesino. Hay cortes en calle San Jerónimo y Crespo... Eh, a un paso de la caja de jubilaciones y, y una protesta final que se va a dar frente a la municipalidad. Jornada primaveral, se esperan una máxima de 27 grados para el día, para este día. El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, ofrecerá en el día de la fecha la, un proceso de inscripción a una subasta de bienes incautados al delito, que se llevará a cabo eh, en el gobierno santafesino a través de la Agencia Provincial de Registro de Administración Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD). Una conferencia que se dará, que se llevó adelante y eh, se transmitirá a través de las redes sociales. Una subasta que eh, tiene un total de 159 lotes, compuesto por más de 120 vehículos, 30 lotes de joyas, celulares, lanchas y materiales para la construcción. Casoducto Metropolitano proyectan que la obra... Eh, que unirá a la costa santafesina estará terminada a fines del 2025. El ministro de producción, Gustavo Puccini, confirmó que el proyecto avanza a buen ritmo, pese a algunos contratiempos. La obra estaría beneficiando a más de 100.000 usuarios y a miles de comercios e industrias de la Costa Santafesina. vamos a Rosario, sangrienta balacera contra una canchita en empalme estaba lleno de pibes jugando la pelota, esto fue a pocas cuadras donde mataron a Maxi Jerez, al menos dos personas abrieron fuego, hiriendo a cinco jóvenes, también se encontraron impactos de balas en viviendas un vecino aseguró que vivieron momentos de miedo y desesperación, esto está todo vinculado a la venta de droga en la zona una semana pudieron extraer el camión que se había caído en el arroyo entre Monje y Estación Díaz, un operativo donde tuvieron que llamar a una grúa de gran porte, la cual permitió reincorporar el vehículo a la calzada. ámbito local el pasado 23, el coro polifónico municipal se presentó en Rosario, desplegando algo tremendamente impactante, muy, muy lindo el concierto, es lo que cuenta la información, una muestra de un gran año de trabajo, especialmente para Pablo Liñán y Sebastián Mioniz, quienes enseñan eh, y eh, hacen Cada día, que cada día sea lo mejor posible. Es lo que sostuvo la coreuta Alicia Tabela al retorno del esperado evento en el que todos creo disfrutamos muchísimo. Pablo hizo un trabajo estupendo en la dirección, muy expresivo, estando atento a lo que él sabía dónde tenía que reforzar en cada cuerda para que nosotros podamos responder al pie de la canción. La información aquí en la 88.9.